Bueno, estuviste el sábado en el Nuevo Asómetro, estuviste acá, recibiste ovación. ¿cómo llevas esto del carillo de San Lorenzo que siempre te, te llega, además de que sos un hincha confeso? Bien, bien, muy contento, la verdad es que la posibilidad de estar en, en la cancha de... de fútbol sobre todo, no es, es algo impagable, ¿no? y bueno, eh, apoyando siempre siempre pasa lo mismo, me acerco mucho más al club cuando el equipo está complicado que cuando está en la, en la época buena, pero bueno, coincidió que ayer se recuperó, y, y bueno, hablando obviamente, únicamente de fútbol, verdad ¿eh? que ya no hablo tanto porque eh, lo tengo de rival. Bueno, y además para Colmosa, Lorenzo consigue el bicampeonato de la Liga de las Américas, como lo viste de afuera, en un torneo en el cual jugaste, en un torneo en el cual Atenas ha enfrentado a Polistano, que fue el rival de las semifinales. Ah, yo creo que tiene un equipazo, está claro que era para cualquiera la final, eh, jugaros, eh, no pudimos ver todo el partido nosotros, pero realmente yo creo que han hecho un trabajo excelente, la gente los apoyó a, hasta el último momento, estaba para cualquiera y bueno, afortunadamente quedó en, en Argentina. ¿Se extraña jugar en San Lorenzo? Sí, sí al principio sí, ahora es medio como me acostumbré porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? pero el primer año cuando jugué en obras que vine por primera vez a la cancha, sí, la verdad que tenía una sensación rara, ¿no? ahora ya bueno, medio como que te vas acostumbrando. Bueno, pasando al aspecto actual de Atenas, ¿cómo vivís esta situación? No? Porque estuviste en épocas mucho más gloriosas y hoy por hoy, ¿duele ver a Atenas en esta situación? Es complicado, es complicado, pero bueno, eh, se arrancó la temporada apostando eh, a que jueguen los chicos y dos o tres mayores que ayudemos de atrás. la cosa se complicó, se empezaron a incorporar mayores ahora ves al revés, ahora juegan más los mayores y bueno eh, hubo un cambio de entrenador hace poco tiempo y bueno, estamos en eso, viste en intentar zafar del play-out y en caso de tener que jugarlo, bueno estar a, y llegar lo mejor posible, estamos haciendo las cosas bastante bien sacando el partido con Boca y medio partido con Hispano, creo que eh, hoy perdemos, pero pero jugando bien por eso es obvio que no alcanza pero bueno, eh, sin duda es que si jugás bien, en algún momento los resultados llegan ¿Hablabas eso de cambio de entrenador, de cambio de filosofía? en el esquema, ¿no? Eh, a pasar a tener un rol más protagónico, situación impensada, ¿no? Teniendo en cuenta que volviste a Atenas para jugar. Sí, lo que pasa es que cuando yo vuelvo, vuelvo a juego de cuatro, cuatro y a veces de cinco. Entonces prácticamente en el juego no, no pasaba por mí. Ahora jugando de tres tengo, me siento mucho más cómodo, más más suelto, es mi posición natural, ¿no? Distinto cuando juegas en San Lorenzo que tenés eh, el jugador que la toque tiene que estar pegado porque o que la mete, ¿no? En este caso jugando de cuatro no estaba cómodo y bueno desde que llegó Ardu me puso en la posición de tres y bueno juego mucho más suelto. Bueno hablaba de que es complicado jugar esto que el objetivo es salvarse el playoff pero ¿cómo se puede? ¿cómo se hace? porque también hay muchos rivales arriba que incluso han ganado bastantes partidos en el último tiempo Eh, ¿Usted tal vez si te más la presión por ser Atenas? No, no, yo creo que no. Yo creo que la presión la sentimos como jugadores, ¿no? Por estar, por estar en Atenas. Está claro que a nadie le gusta jugar estas distancias, pero bueno, llegado el momento hay que jugarla. Así que como jugamos en una final de campeonato, eh, estarás nervioso por ser campeón. Acá estás nervioso por no ser el descenso, pero creo que hay que ir preparándose en caso de que en los próximos partidos no tengamos la. La suerte de ganar, eh, prepararse para para jugar esta instancia. Eh, hace un año, creo, dos años la jugó Delfino y no se le cayó el anillo a nadie y se pudo mantener en la categoría. Creo que es trabajar, es estar tranquilo y si uno trabaja y hace las cosas bien, bueno, eh, yo creo que los resultados llegan. Porque está claro que no era el Tomeo que quería jugar a Atenas, ¿no? No, en realidad es un torneo raro, porque Atén lo que quería era foguear a los chicos este año. Eh, al principio, en el Super 20, se fogueó bastante, parecía que éramos un, un equipo, y automáticamente, cuando empezó la Liga, fuimos otro completamente distintos, los resultados no acompañaron, y hemos estado también durante mucho tiempo jugando de la misma manera, y bueno, tampoco había ningún cambio, ¿no? y bueno, y ahora creo que... El... Este pequeño cambio, cambio de entrenador, cambio de extranjero, medio como que se movió un poquito un par de fichas y bueno, creo que el equipo está jugando mejor, de ahí a que empecemos a ganar es otra cosa. Incluso me imagino habrá sido extraño jugar semifinales de Ligas de Américas y tener la cabeza más en la Liga Nacional y lo que pasaba acá, ¿no? Fue rarísimo, fue rarísimo porque cuando fuimos a jugar la semifinal de la Liga de las Américas estábamos pensando en la Liga, eh, automáticamente se puso como prioridad la Liga Nacional... y estamos jugando un torneo que lo quiere jugar todo el mundo, y en semifinales, entonces, bueno, fue una cosa loca, rarísima, pero bueno, es una realidad que tenemos que mantener la categoría, y, y bueno, hay que trabajar para eso. ¿Se salva a Tiena para vos? Se tiene que salvar, vamos a hacer todo lo posible, y lo imposible, lo que esté en nuestro alcance, para para conseguirlo. Es indudable que no estamos bien, pero bueno, hay muchos equipos que tampoco están bien, así que, eh, bueno, esperemos a ver el desenlace final como es. Gracias, Walter, y buen regreso a Córdoba. Gracias a vos,